Bueno, seguimos con un vicio nuevo, este programa especial que estamos haciendo junto con la gente del Laberinto. Nos invitaron de aquí, de Jauría Mutante, y estamos en 60, entre 10 y 11, en esta gran tetera que es el Centro Cultural oiga vázquez Hicieron caras cuando dije tetera, tengo personas que me rodean, tengo personas cerca, cerca. Eh, hace mucho que no vamos a una tetera, hace creo mucho que es por que eso, ¿no? no, ¿no? Bueno, para, porque ya por hay, a, ahí están abriendo un <risa> debate o un tema y vamos a presentarnos. Eh, está por iniciar en la planta baja, eh, conversaciones torcidas sobre las redes que nos sostienen. Eh, arranca diez y media, eh, seis y media. 7-20 eh, ustedes no saben la escucho veo señas escucho y, y la producción la producción. la producción la gran producción sí. bueno algunas de las personas que forman parte de ese panel están acá se los les voy a invitar a que se presenten por bueno yo chat. soy Nico colfer voy a ser quien coordine la mesa y me están acompañando vir del mar de córdoba clara inés de córdoba Mucha cordobesa en este festival. Mucha cordobesa. <risa> no, hay mucho... Eh, hablábamos antes de cómo funciona este fe, este festival o los festivales por ahí en general, pero ahora cómo se dieron unos encuentros con azarosos con el editor de Vir, sí. eh, que Vir tiene su librito nuevo, recién salido del horno, Así aquí es. en la mesa. Me Sirenat acabo Atelier. de encontrar con mi primer poemario, que es Silena de que lo editó Mateo Diosque, que... Está en Tucumán ahora, o sea, está viviendo en Tucumán, pero ahora ahora está feriando acá en La Plata. Eh, y yo en Córdoba, y bueno, ahora fue como la primera vez que nos encontramos y que yo me encuentro además con el poemario. Y en qué, eh, contanos del poemario. ¿Qué querés que eh, te cuente? ¿Cómo fue hacer lo que hay? A ver, voy a agarrar uno, ¿puedo sí, agarrar claro, uno? Sí, claro, claro. Contanos. Eh, bueno, ahí hay muchos poemas. Cuando empezamos a trabajar con Mateo, eh, yo ya te mostré como una una serie de poemas y después fuimos trabajando como sobre otros brotes que iban apareciendo eh, y fuimos sobre todo la propuesta que me hacía Mateo como de generar un diálogo entre esos materiales que no sea como juntar cosas y ya sino ir tejiendo un libro ¿no? como que tenga una una que las cosas tengan como cierta coherencia o, o generar una conversación un universo entre sí eh, Y este poemario también se fue como empezando a dar en, en los inicios de mi transición. Entonces también, bueno, hay muchos de esos procesos que va, va apareciendo ahí, ¿no? Como de, de encontrarme yo misma con mi belleza también. Ahí va, ahí va. Y Nico, vos también escribís. Yo escribo, sí, este año salió mi primera novela, que curiosamente editó Clara, y que Vir ha vendido en su librería también. digo Es como que esta idea de tejer nos viene acompañando desde hace mucho tiempo, y es curioso que coincidamos justo en torno a un tema que eh, viene a pensar eso, ¿no? como Cómo construimos vínculos dentro de la comunidad, cómo podemos construir comunidad de hecho, y cómo espacios como este son fundamentales para que esa construcción, suceda ¿no? o esto que cuenta bir es hermoso digo personas sí. de distintas provincias que coinciden un, en un mismo espacio que nunca se han visto personalmente y de repente están aquí como bueno unides a, en torno a un mismo tema eh, creo que eso es valiosísimo y que es una de las razones por las que estos espacios son fundamentales. Sí, es estos espacios, lo que está sucediendo ahora, en este mismo momento, en el Oliga Vázquez, es, eh, hablábamos antes con Cris Torno, que es uno de los organizadores, que es de una importancia eh, vital, digamos. Eh, sobre todo... Eh, Bueno, para todas las mostras que estamos acá formando parte, pero también poniéndolo en perspectiva en relación a estos dos años bastante chotos que nos tocaron vivir a los seres humanos, volver a encontrarse, volver a reunirse, volver a tocarse. Eh, y siempre es, es, es, me resulta como muy emocionante cuando aparecen estas cuestiones de, de los vínculos y cómo hay que fortalecerlos o cómo las o cómo sí, cómo los, los individuos hacemos para que esté eso cada vez más fuerte y poder llevar adelante eso que queremos bueno, dar a conocer, que se sepa eh Y... y generar nuevos materiales con eso, ¿no? Recién pensaba en lo que Vir dijo, como esto de, bueno, hagamos un libro, pero no usemos materiales que eh, preexistían, sino construyamos cosas, o sea, generemos cosas nuevas. Y me parece que incluso cuando nos reunimos en torno a temas que ya tocamos mil veces, está la posibilidad de que aparezcan nuevas cosas, ¿no? Sí. Digo, nosotros sí. hablamos todo el tiempo, estamos conversando ¿Es todo el tiempo. Eso es como decían recién, por ejemplo. <risa> o sea, en cuando... ese sentido digo como eso, como... El, el juntarnos como una apuesta al sentido también, ¿no? Como sí. estar todo el tiempo toqueteando el sentido, deformándolo, dándole dándole la vuelta, y me parece como vital en este momento de batalla cultural en el que nos encontramos, en donde la palabra se ha vuelto el eje central de todo y nos ha jugado en contra también, ¿no?, el uso de la palabra. Entonces, ¿cómo volver a retomar ese uso que es, que es que en definitiva es nuestro, digamos, de, de creación, como crear nuestras identidades cre y permitir que otras las creen a partir de los libros que hacemos como ¿no? hacer apuestas también comunitarias para mí siempre hacer un libro es eso como hacer una, no es solo hacer una amistad o abrir un vínculo sino que también esa es eso, una apuesta comunitaria en el cual hay un montón de personas que forman parte de ese proceso y hay personas que no llegamos a imaginar digamos, como lectoris que están lejos de nosotros bueno y que Sí, a las que les llega del libro de pronto y completan ese sentido que se inicia en otro lado. Sí, es hermoso ah, pensarlo en, sí. en esos términos. Ah, sí, pensaba también en tu voy a decir, el rol como editora también, qué interesante debe ser encontrarse con esa vivencia, ¿no? Que el material con el que uno labura, con el que uno labura o con el que uno laburó hizo un recorrido autónomo, independiente y llego a, a tal mano y... Total. Y también la responsabilidad que es eso, ¿no? Como pensar qué personas estamos editando, con quiénes elegimos trabajar. Claro. No es solo una cuestión que impacta en nuestro día a día. Es una cuestión que impacta a una afuera, que llega a personas. Eh, no sé cuándo hacíamos el, el, la obra de Nico cuando trabajábamos su libro. Bueno, una temática bastante fuerte, ¿No? Entonces pensábamos como, bueno, ¿cómo esto se va a leer? ¿A quién puede lastimar leer esto? Y cómo a la vez es necesario hablar de estas temáticas eh, entonces sin, sin pintarlas, no sin adornarlas, sino, bueno, mencionarlas. Eh, como la búsqueda de una identidad, como puede ser situaciones de abuso. Entonces, ¿cómo hablamos de estos temas sin banalizarlos, sin construir el morbo, sino más bien problematizando, abriendo conversaciones que por ahí son incómodas y también desde un lugar de donde tratamos de construir espacios relativamente seguros Sí, donde también las narrativas nos pertenezcan y no sean impuestas, que es lo que ha pasado en la historia de la, de la humanidad, ¿no? Como todo lo que se encuentra en un lugar de minoritario o desplazado o abyecto eh, no ha podido nombrarse o narrarse hasta hace muy poco digamos si lo pensamos en términos históricos eh, tenemos muy pocas referencias de lo queer fuera eh, sucediendo en el tiempo ¿no? o en la historia como ha sido borrado eso o no ha sido nombrado directamente eh, entonces súper necesarias para mí son súper necesarias estas alianzas porque son los modos en los que, en los que empezamos a contarnos y a narrarnos a mí me gusta pensarlo como en nuestras mitologías ¿no? como cómo creamos nuestra eh, nuestra historia nuestras referencias y no solamente las referencias individuales, que son por ahí las que tenemos más a mano ahora, sino las colectivas, cómo nos pensamos colectivamente. Sí, en ese sentido también pensaba, en relación a lo que decía Nico, la importancia de espacios como el jauría mutante, que está atravesado por miradas. Por ejemplo, la de la ciudad de La Plata, que es particular, yo creo que le gusta mucho más correrse del centro de las cosas y mirar un poco desde el borde, y en el caso de de este lugar de que le decíamos de la tetera de Oliga Vázquez correrse más todavía del centro y es como observar desde el borde del borde del borde y desde esos lugares ir buscando las palabras ir encontrando las palabras para nombrar las cosas renombrar las cosas y termina generándose de bueno ahora recién está comenzando pero es un, un encuentro muy hermoso. Eh, eh, jauría y en la plata realmente no suceden mucho eh, eh, no se dan encuentros como estos eh. Que de recién antes de entrar, cuando les preguntaba qué es lo que iban a hacer en el panel, ustedes me dijeron lo mismo que hacemos en nuestras casas o lo mismo que hacemos cuando nos juntamos. Somos muy pesadas, hablamos mucho. Ah, bueno, cuéntenme. Habla cuénten, ah. Cuéntenos. Hablamos mucho, siempre estamos pensando en cosas, eh, digo, problematizando cosas también y aprendiendo un montón. Digo, yo creo que de, de las tres que estamos acá, soy la que más lío se hace todavía con ciertas cosas. Y está bueno como escuchar lo que te dicen, ¿no? Como... Eh, posicionarse desde el borde es un riesgo y es también necesario para hacer una práctica de todo lo que vamos poniendo en el discurso. Eh, porque si no siempre parece que nos quedamos en el plano del discurso, ¿no? como que uh -huh. conversamos por conversar. Bueno, no, conversar es un acto también importante que nos mantiene en el borde de alguna manera, que nos impide acercarnos a ese centro que es para nosotros lo peligroso. Digo, ese centro que para tanta gente es la zona de confort o el lugar seguro es el lugar donde siempre hemos sido cuestionadas, violentadas y es creo lo que estamos rehuyendo hoy, sí, hoy y que también es tan atractivo entre comillas por así decirlo porque tenemos una educación sobre el centro sobre ir al, cen al centro no sí. entonces después cuando llegamos es que recordamos que en ese lugar nos rechazan constantemente hay que hay otro lugar Y que hay otro lugar al cual no solo hay que apostar y construir, sino que hay que defenderlo, ¿no? Como... Y que creo que a la vez es el único lugar desde el cual se puede realmente hacer una fisura total en el sentido y una fisura total en lo cultural y de esa manera poder romper un poco lo establecido y, y, y no sé si generar un, un, un, una nueva forma de establecer las cosas, sino más bien empezar a pensar cómo desestabilizar las cosas.